Volando, volando voy. Volando vengo. Volando, volando voy. Volando vengo. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela go frío busca mi abuela y vola volando vola volando voy volando vengo vengo vola volando voy volando vengo vengo por el camino yo me entretengo primo que por el camino que yo yo me entretengo señora y señores sepan ustedes y señora y señores se y que la flor de la noche pa quien la merece y que la flor de la noche pa quien la merece vola volando volar buenas tardes como cada viernes más bueno mentira no como cada viernes más este viernes es un poco especial aquí en el fraco indiscreto que vuelve otra vez y vamos a hacer un programa homenaje a raúl que desgraciadamente nos dejó el 5 de enero tengo aquí conmigo a, a joacu un gran amigo de él muy buenas pues escucha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 No os me compieñai lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Ereis lo que siempre me repito. Bueno, buenas tardes. Acidentadas tardes. Bueno, acuérdate lo no, que No, porque llueve más que nada. Yo acuérdame mucho lo que decía Raúl, dice, estos son los problemas del directo. Los problemas del directo, son sí, los fucking problemas del directo. Bueno, eh, no sé si se escuchó la introducción. Cosa, eh, hoy... cosa, me parece, pero sí, podemos repetirla, eh, que para eso lo hacemos muy bien. Ahí está. Bueno, pues hoy no hay un programa más, hoy un programa super especial para un gran amigo nuestro que se nos fue el 5 de enero. Y nada, pues vamos a intentar disfrutar el momento. Joaco aquí, un gran amigo de Raúl. Muy sí, buenas. como creo que antes fue empezar yo a hablar y joderse todo, pues <risa> a ver si ahora tenemos un poco menos de mala suerte. Pues sí, por supuesto que llegué un día especial, estando aquí otra vez en el en Radio Cras, en el Furaco Indiscreto, y con Raúl muy presente, que fue quien hecho andar este programa, como antes dije, pues no me escuchabais, así que ahora, ahora ponéis atención. Y que, pues, tanto Edu como yo echamos y una mano algunas veces, Edu muchas cuantas unas cuantas y yo algunas, y que estamos, pues, dedicando este programa, por supuesto, a él. Muy por supuesto que sí. Vamos a, sí, a acompañarnos con música y con cosines que Pero os recuerden que a, a Raúl. Te pongo espera y te este, paso gran, mismo, ¿vale? este gran defensor de la Radio bueno. Libre, que hizo muchas cosas aquí en la emisora también. Escúchame, sabes Dime. quién nos acaba de llamar, Me Roberto, Vamos el hermano a a Robert, de Raúl. Sí. Vamos a pasarlo a la antena. Hola, Roberto. Muy buena, que está Roberto. un poco lejos de aquí. Hola, Roberto. Hola. Hola. Se te oye un pelín. Ahora, ahora sí. Hola, Roberto. Buenas tardes. Desde Sisión. Estás en la capital del reino, ¿no? Estoy en la capital del reino, efectivamente, por los madriles. Pues aquí, ya sabes, estamos eh, Edu y yo en Radio Crash, recordando eh, programas que hicimos con tu hermano, con nuestro querido Raúl, y estamos súper contentos y, vamos, sabemos que no ibas a fallarnos y que ibas a, a estar aquí presente. Así que esta es una emisora libre, te dejamos tu ratito para que nos digas cualquier cosa que te apetezca en este momento. Dispara. Pero ya, ya estoy en antena. Sí, sí claro. la ya... ah, traición, la traición. Ah, ahí está. Bueno. Bueno, pues nada, pues qué voy a decir de mi hermano. Para mí fue una persona importantísima en mi vida. criámonos uh -huh. juntos, él era dos años mayor que yo y el hermano mayor. Y lógicamente, pues lo que era la infancia mía, pues siempre fue un referente. O sea, que lo tuviste mayor, ahí de... de... Poco, el que, el que se marca... O sea, que si es medio bueno o medio malo, un poco y es culpa de él también. Bueno, no, luego... <risa> uno yo luego elige, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que, lógicamente, tienes una referencia. Además, Raúl siempre tuvo una personalidad muy fuerte. Es cierto. Es que lo conociste, Ajá. pues de Guaje, o sea, él siempre, donde estaba, siempre destacaba. Seguro Además, que Deguaje de Guaje ya era, era, era el gallo de la, de la, de la pandilla. Uno, pero él tenía una personalidad muy fuerte y era, tenía carisma, tenía... Era un líder, desde Guaje ya, o sea, en la calle siempre hay ciertas personas que, no sé, son marquen un poco el interno donde están, y el, el Raúl no, no pasaba desapercibido. De ¿no? Oye, Roberto, una cocina. Sí. pídenos una cancioncina y así sí. vamos vamos recordándolo sí. con música, que le sabemos que en la yo, música que era su... Música, sí. El programa es de, programa es de, de música y, y de, de lo que de en este momento, en este momento nos apetezca. En la música. Entonces yo... Eh, Primero que recuerdo de escuchar rock and roll en casa, era un, un artista argentino, Mori, que al finales de los 70, principios de los 80, pues andaba por España y bueno, gustábamos mucho a los dos, a Raúl también y a mí también. Pues sí, sí fue, fue un poco de los pioneros de, de aquella época. Pídenos una canción del que te la ponemos, Dale. a ver... ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Mira, vamos, vamos a y caña y así vamos recordando poquitín a poquitín, ¿vale? Venga muy bien. Venga, pues vamos para allá, ¿eh? No marches, eh. Estate aquí ver, con sí, nosotros. Todo el mundo y es un loco mundo. Vas en el metro. Y lee la noticia. Cuatro asesinatos, bombas de neutrones. Un tío que roba 40 millones. Mucha ideología. Pero pocas tías. Tasen elämä on. Onko Razones. Hay mucha polución en la plaza de Colón, crisis de petróleo y amenaza nuclear, las derechas las izquierdas no se pueden aguantar, desde medio de este río hay que ir a trabajar, quien arregla esto dice es un hombre al pasar. No un lado ideología, pero hay pocas Si me debes pornografía, en este día, Bueno, Roberto, supongo que te recordaría sí. mucho, ¿no? Sí, sí, sí, me recordaba. Además, esta canción, bueno, esta y tres, cuando nos veíamos ahora, pues muchas veces les poníamos, y, en fin, recordábamos un poco viejos tiempos. Sí, una canción con recuerdos, sí. Tengo después sí. Paponete, después de un ratín, tengo Paponete otra también de Boris, que se llama Sábado a la Noche, que sé que sí, te va bueno. a prestar. Esa, esa, esa ya más bien en plan festivo. Esta era más una canción un poco más... Reivindicativa, como oye el sí, sí, ¿no? está... Por un lado fiesta, pero también con contenido, con mensaje. Esta la canción con mensaje, cierto, cierto. Y además sigue la actualidad, ¿eh? O sea, el mundo sigue igual de loco que hace 40 años cuando cantaba Morris esta canción. O, o peor, o peor. O, peor sí. o igual tiene menos locures, pero los que hay son mucho más peligrosos. <risa> <risa> Puede ser también. Oye, Robert, aquí tenemos un típico día de Asturias, una porquería de día, de lluvia, de viento, por ahí, ¿cómo está el tema? Pues aquí en Madrid tú, está parecido, ¿eh? Está parecido. Ahora no llueve, pero a ratos llueve, para un poco, vuelve a llover. Bueno, pues... ¿eh? ¿eh? Día, tenemos aquí un día bastante asturiano. También. Bueno, pues ¿No mira, para pa que no lo eches de menos la tierra, Oye, tú que no, te... que no estás aquí, voy voy pintarte la escena. Tengo enfrente a Joacu y, ¿Sí? y a que no sabes qué lleva puesto. Lleva la camiseta del Sporting de Gijón, que marcha ahora en breve para pa ver al Sporting contra el Rayo Vallecano. ¿Cómo para ver? Ah, para pa empujar, claro. para empujar al, al Sporting. el jugó al Sporting en Vallecas? Sí, sí, el Sporting ya, ya jugó en Vallecas, hoy vienen los vallecanos acá y vamos a darles un susto, ya verás. Ah, claro, ya, ya, ya. Sí, eh, sí, entonces... entonces no. Hombre, a mí el Rayo cae bien también, ¿eh? pero bueno, que gane el Sporting. Hombre, o me va. Bueno, o me... yo, si eso hacia el 11 pregúntame si me caen bien o mal. <risa> Hombre, el, el Rayo y un equipo que tiene mucho mérito. No, a ver, el Rayo y un, el equipo equipo un equipo auténtico. Mira, el, el Rayo y esto casualmente... el equipo digno de admirar. Y casualmente ese tema hablé una vez con Raúl, porque bueno, Raúl fuimos juntos al fútbol durante unos años, sufrimos y alegrábamos con el Sporting, y dije yo que tocaba mucho los huevos a tu hermano pues después de fue Borrase, Raúl, de socio del Sporting, y subimos, chico, y subimos a primera. Pero el tema del Rayo Vallecano, una vez hablándolo, y es cierto, y un equipo a tener en cuenta, porque de los, yo creo que el único equipo de barrio que queda ahora mismo que, que está en primera, todos los demás equipos son muchos casi multinacionales y otros equipos como el Sporting alguno más peleando ahí pero el Rayo es un equipo muy auténtico de barrio y Además, yo, a, pues a, a alguna vez que estuve en Vallecas y sí, en ¿eh? un, un caso muy especial así que bueno a priori cae no sé si muy bien de una paisanina que en un desahucio, que salió sí es un equipo todo, muy solidario muy sí casa, sí señor sí señor sí. exacto que sí fue se eso se fue este este exacto. año todavía bueno el año pasado en esta liga yo creo que fue se hicieron sí sí salió una paisanina muy mayor que no deja de ser un detalle, ¿no? Pero bueno, que esos gestos Exacto, de pues, Barcelona no los tienen. Por supuesto, ¿no? Casi nadie. Y este tema, hablo yo con tu hermano, que, pues, eh, teníamos simpatías por, por el... no que el, el fútbol moderno no nos guste, pero hay cosas que, que no se hacen como antes, y este, este equipo, por ejemplo, el Rayo y un equipo de los de antes. Y bueno, aparte que, aunque sea de otra forma, también son rojiblancos, eh, o sea, que caemos un poco exactamente, bien. Exactamente. <ríe> tienen una... El rayo. el rayo, exactamente. Bueno, perdonar que os corte. Pero bueno, sporting, Homero, bueno muy bien, ahí pues ahí aquí estamos primero primero homenajeando a Raúl y de aquí marcharé pitando para el molinón, que ambas cosas serán importantes hoy. Bueno, eh, Juanco, tú traes algo de canciones también, ¿no? También, también, a ver, dime, también. dispara. Pues, a ver, pues ahora eh, esta canción, Cambiando de, de Onda, también viene de Latinoamérica, como Morris, que venía de Argentina, y, y una canción de Los Tigres del Norte. De un grupo mexicano famoso por los... ...narcocorridos... ...estos típicos grupos que el Chapo, Guzmán... ...y toda esta gente pues... ...eran sus héroes... ...y ándele, ándele. y ahí son pues como unos putos cracks... ...porque la gente de cierta forma... ...apoya, apoya a este personal... ...que lo saca de pobres también... ...pues esta canción de Los Tigres del Norte... ...recuerdo escucharla con Raúl una vez en, en mi coche... ...una vez que estábamos... con ...un día como hoy que llovía a mares metímonos en el coche a escuchar música... ...y esta canción que no la conocía gustó y mucho... Y, pues, pienso aquel, porque la canción habla de alguien que muere y pide que cuando lo entierren levanten una cruz de marihuana y pongan diez botellas de vino y cien barajes clavaes, pues que esa era un poco la, la simbología que quería en vez de, de, la, de la habitual, ¿no? Además, de la, la muerte en México es algo muy celebrado. Pues, eh, pues, de esta forma, con la cruz de marihuana y recordando aquella conversación con Raúl, con tu hermano pues escuchamos a Los Tigres del Norte. Pues vamos para allá. Los Tigres del Norte. La cruz de marihuana. Cuando me muera levanten una cruz de marihuana. Con diez botellas de vino y cien barajas clavadas, al fin que fue mi destino, andar en las sendas malas. En mi caja de la fina, mis metrallas de tesoro. Cosé todito en la vida joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante, se la ripa por el polvo. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Me entierren en la sierra con leones de mi manada. Y ahí te voy con pá. Uh. Esa cruz de marihuana la rieguen, pinos licores, siete días a la semana y que me toquen mis sones con la música norteña, ahí canten mis canciones le escriban con llanto te ama pola y que con bala se diga la fama de mi pistola para gallos en mi tierra la sierra con nuestra gloria sobre mi tumba levanten una cruz. De marihuana, no quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada, que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Bueno, vamos bien, no? Sí, eh Roberto? Sí, estaba... Yo esta no la conocía, pero no, esta muy está bien. Estaba diciendo está bien, yo claro, sí. a Joacu que tampoco, que tampoco la conocía. Dai, dai, dai. Ah, no, creí que estaba cerrado el micrófono. No, no, si son, no, son cosas del directo. Decíate, Robert, que tampoco el Turmanu la conocía la primera vez que yo la puse yo y acuérdome que dijo él, ponlo otra vez, jodido, ponlo otra vez que no me quedé bien con la copla, pero algo, algo había que sí, gustaba. No, son, son canciones simpáticas. Y, sí, son canciones y, simpáticas. Y, y tiene también su mensaje, tiene exacto, mucho fondo también. Exacto, y a mí pues en hay... Tono, en tono de humor, pero tiene mucho fondo. Exacto, exacto. Y bueno, pues como decimos antes, eh, o tú nos contabas antes, y Edu y yo y mucha más gente lo sabe... Raúl era un gallo en este corral y, sí. y supo supo sacar los espolones cuando hacía falta y hay una frase de esta canción que, que, que dice que para gallos en mi tierra la sierra fue nuestra gloria y os he de una frase de, de Turmano que alguna vez me dijo que era que dejarme eh, que me acuerde bien que los gallos nunca se cansen de pelear y se lo sé lo que, estaba, sélo, que, sélo, que casa, estaba por la parte de atrás de un que cuadro que estaba que en lo casa a mi padre, si no recuerdo pues mal. creo que sí creo que sí contóme cierta vez la historia pero creo que acompañado de vidas espirituosas con lo cual me acuerdo un poco regular pero <risa> pero sí sí que era era es un cuadro de un de un gallo que había en su casa y sí, por sé, la parte tenía, por tenía la parte de atrás creo que, que sí era de vuestro padre o pintado para él Y por la parte donde estaba escrito a mano. Creo estaba que ser escrito... algo así, Kazuku? Porque a mi padre pues a mi Lito gustaba... Creo Kasuku. que sí, creo que sí. Kasuku, ya te digo que hace tiempo y que, que rin, no me acuerdo de ese algo. detalle. Puede que sí. Lo que sí me acuerdo es que la frase era los gallos nunca se cansen de pelear. Okay. Y pues esa pues, frase... Bueno, no, exactamente, ahora tampoco sí. Traía una frase similar escrita por detrás. ¿sí? Pienso que era sí, eso. Sí, sí, eso sí. Tenía lo tenía luz el cuadro que estaba puesto en el salón. ¿sí? Exacto Al lado exacto. de una lámpara de mina. Y, en fin, eh, exacto, exacto. Sí, señor, sí, señor. Pues los gallos nunca se cansen de pelear y por eso aquí, bueno, pues eh, acordámonos de muchísimo de estos gallos. Aquí que somos un poco más polluelos, pues tenemos que, <ríe> que decir estas cosas. Y... Se, seguimos la estela de los gallos. Sí, sí, se, sacamos se sacamos los Hombre, espolones un poco menos. Eh, pero a la gente que marca un poco hay que, hay que seguirla, ¿no? Dentro de cada uno de la forma de ser de cada uno, porque todos somos de una manera. Pero sí que Raúl tenía eso, que que marcaba un poco el camino. Además, era gallo, pero luego eh, era también muy respetuoso con la gente. ¿eh? Exacto. O sea, no, no, era... no hablamos de gallo en el sentido de chulerías y tonterías de ese, ¿no? Porque eh, Raúl... era, eh, era con quien, con quien había que sacar los espolones, pero con quien se lo merecía. Y sabes por qué, Roberto, porque tu hermano de tres cosas, era muy inteligente. Era muy inteligente y, y, otra y, y, cosa... y sabía cuándo había que estar con, bueno, con los pones sacaos o, o, o guardados. Y otra cosa cosas. que sí voy a decir yo, eh, que supongo que evidentemente sabéis porque lo conocéis más que yo, era una persona muy, muy, muy solidaria. ¿eh? Yo siempre recuerdo sí. que, oye, pues fui a, a ayudar a no sé quién o fui a, y siempre me decía el Edu, hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a la gente. Ah. Al final de esta vida lo que se lleva uno son las relaciones que tuviste con la gente, lo que tú hayas hecho por ellos y lo que ellos hayan hecho por ti. Lo demás poco a poco queda en segundo plano, eso es lo importante. Yo por suerte, y por supuesto seguro que tú muchísimas más, por suerte llevóme muchísimas cosas de, de haber compartido vida con Raúl y eso y es pues lo que hay que quedarse con ellos. Y con buena música, decía, con eso con buena o sea, música. Una parte de mi vida está vinculada a él. Por supuesto. Y luego, oye, ya cuando te haces adulto, pues la vida te, uno va por un lado, otro por otro. Y para mí era muy importante, por ejemplo, les, a lo mejor cuatro o cinco veces que nos veíamos al año, para mí eran muy importantes. Eh, que dices, ya poco, bueno, pues hablabas con él. exprimirlo, ¿eh? por Navidad, por verano, uh -huh. que es una Semana Santa, algún puente, algo así. Eh, y sabes y eran eran momentos siempre pues importantes y Aunque especiales no era mucho, supongo eran momentos importantes pues y no no no en fin, no te lo puedo momentos... vamos no te lo puedo discutir yo no tengo hermanos pero vamos eh, entiendo perfectamente que fuera así además separasteis vos eh, por circunstancias de la vida de vivir aquí él y tú en Madrid bastante jóvenes digamos y normal que disfrutáis sí, bueno, mucho llevo 20 años por, eso, en Madrid, por eso por eso por eso ¿no? Bueno, ¿seguimos bueno, con un sí, poco de sí, música sí. o qué? Venga, sí, sí. Bueno así, así, Ponemos así la de te Boris. Dam, te damos tiempo a que pienses yo que sea, alguna putaduca que te hizo alguna de Raúl, alguna cosa así, porque no vamos a ponerlo ahora como un santo tampoco. A ver, oye... A... No, pues, a, mí todo lo fácilmente. a mí de guaje pegábame cuando, cuando se le da los cojones. Sacaba <risa> los espolones ya de guaje. Sí, sí, que... yo... Eh, oye, bueno, tal que yo soy el mayor y, claro, y, y oye. Si hay una colleja, pues quedame pues, con ella. Y pues, sigue pues, por la vereda, ¿no? <risa> Bueno, muy por También era, era, era sin abusar, de hecho muchas más veces era al revés, porque, oye, la calle con ocho o 10 años, pues, en fin, no era como hoy en día. A mi eres aquella época, pues, había otro tipo de ambiente en la calle. Había sí, un poco ciudad la ¿eh? claro, y, pues, claro. Entonces, el tener un hermano mayor, pues, que te ayudaba, que te defendía un poco de los problemas. <ríe> No, siempre que conocía a Raúl y pasaba tiempo con él, en el fondo eh, sentía este como protegido por él en algunas cosas, en otras, bueno, en otras, pues por supuesto, cada uno tenía que ser como como ye pero sí, hombre, con, con su hermano pequeño como oyes tú, por supuesto que aunque te tocas en las narices, seguro que era muy protegido ¿eh? Era un adelantado, ¿eh? Él con 10 o 2 años andaba con los de 15 o 16. O sea, siempre andaba con gente mayor que él. Y, de hecho, hasta, mira, eh, una anécdota, hasta en la escuela... Eh, iba un año adelantado Porque el maestro de primero Cuando pasó de párvulos a primero ver ya sabía leer, escribir y descuentes Que lo había enseñado mi madre ah, ¿no? Que era muy inteligente efectivamente sí, sí, Y Díaz Tiguaje ya no lo Si lo que tengo que enseñar yo aquí ya lo sabe Y lo pasó a segundo Y fue toda, toda la El eje de entonces Un año adelantado Pues mira, casualidad es de la que nunca lo había hablado con el Turmanu y a mí pasó algo parecido. Yo también, mi madre mi madre ya me había enseñado a leer y escribir y yo fui para pa el, pa el cole y tuve 15 días en parbulitos, 15 días, un mes como mucho. Y fui pasarme primero porque sabía lo, lo que había que saber ya y tuve también toda la mira, como como turman un año adelantado. ¿Eh? Luego ya pues cuando empezó esto, a gustar un poco si más si la comedia ya lo recuperé. TV, para atrás, un pero... año adelantado. Sí, sí. Luego ya en, en, el, en el instituto como también era adelantado para, para estar por la calle más que para estudiar, pues ya dejó de estudiar. Pero el tiempo que estuvo estudiando fue un año adelantado. Bueno Roberto, voy ponerte tela de sábado noche de... Sí, esa esa Sí, esa misma. ¿Vale? Que sé vale. que te va a prestar. Vamos para allá. Ya cobré Y mi dinero yo Me lo gané Mi madre me dice Ven y quedate oh, Pero es sábado a la noche Y qué puedo hacer Lo gastaré para ahí, la invitaré a salir, a recorrer la ciudad, como yo sollei. Que te come la cerveza, trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza y el sábado. noche Roberto. Sí, esta <risa> canción tuvo su época, hombre, esta canción en su momento fue, fue muy cañera, sonaba mucho, por los, por los baretos y eso, ya te digo, esto era de 70 y muchos, 80. Esto era a finales de los 70, sí, y sí y luego sí, de hubo 79. Bast bastantes grupinos que la versionearon y tal, pero esta fue la, la primera, sí, sí la, la auténtica. Sábado en la noche. Sí, era, era un poco la música que yo recuerdo, hombre, ya que cuando me preguntó Edu, así qué música, digo, joder, pues la que empezamos a escuchar, ya que el programa allí de música, Raúl tenía por ahí una serie de cintas, hombre, también y gustaba Leño Burning... Hay aquí, hay ¿sí? aquí, bo, tengo yo aquí para poner de todo, tengo, mira, tengo a Cortatu, tengo... Tengo a The Class, tengo a Sex Piston Pistons... Sí, tengo... claro, pasa Ay, que Robert hablate de la música que estaba Raúl, pues eh, aquella época. Sí, luego 16, claro, como, 16, 16 claro años. como todos pues vas cambiando de criterio y siendo más abierto, más sí, era, Raúl Pero yo por el, el, el, yo recuerdo, yo creo que el primer rock and roll que yo escuché fue Mori. Porque a mí Raúl sacábame dos años y, uh -huh. y ya te digo, si él tenía mejor 15 y 16 y yo 12 o 13 o 14... Pues, eh, era en, claro, casé en cassette, cinta y yo recuerdo el, estas canciones de Morris, la, el, la cinta esta, lo de fiebre de, no sé qué, fiebre de ciudad, se llama, o fiebre de algo. Sí, es, sí, es fiebre de, sí, fiebre de algo, sí, no me acuerdo yo tampoco, porque soy bastante despistado para los nombres, pero sí, estuve mirándolo pues, y es fiebre de... de que estaban por casa y sonaban y yo, lo, lo primero que empieces a escuchar, claro. claro, por eso un poco, digo, tenía su sentido en, en, ese, en ese aspecto, ¿no?, de eh, que... ...de que era Erendel y bueno, para mí también me influyó... ...en, en empezar a escuchar música, de alguna manera... ...sí, todo, todo, bueno, toda la vida fue de rock and roll, Raúl... ...y por supuesto, gustan sí. a todos y bueno después como como sabes o a lo mejor tampoco esa música la compartís mucho cuando lo veis últimamente pero también tenía gustos más no, recientes sí, yo por supuesto como por eso de, de un no podemos quedarnos de... anclados en el pasado todo por ejemplo esa Sabina sí, es decir, es decir, o Kiko Isabel. Veneno y sobre todo mucho mucho rock and roll ¿eh? americano sí. los Blaster sí, claro. por ejemplo y grupos así que molaban en mogollón. Y, y bueno, pues eso lleva un poco también signo de inteligencia, como decimos antes, ¿eh? a que guste pues el tecnopop, yo respeto mucho, pero bueno, pa, pa, parece que el rock and roll lleva algo más de música. Tal inteligente. De calo por encima, ¿no? Sí, <risa> yo creo que sí, un, un pelín. <risa> de hecho, de hecho el tema de Volando Voy va a ser la cabecera del programa Seculum Seculorum porque era una canción que gustaba mucho a él. Era, de Kiko era la canción. De Kiko eh, Veneno, ¿no? Era Ahí la está, canción, sí. sí. Y enamorado de la vida, aunque a veces duela. Efectivamente Exactamente, sí, sí. Bueno, pues vamos a poner otra canción De las que yo elegí Porque lo vamos a dejar aquí ya A Edu que maneje todos los mandos Que hay que ir para el molinón, como te decía <ríe> y, y bueno, antes de marchar Quería escuchar, que escuchemos una canción De dos tipos que son mayores que nosotros Pero que Como me rompió un poco la cabeza buscando un par de cancionuques Que fueran pues eh, bueno pues eh, Con cosas ...que se refieran a, a Raúl... ...este yo creo que les cumple... ...y de Tom Jones y Van Morrison... Eh, ...también esta canción la escuchamos juntos alguna vez... ...aunque yo una balada no y el tipo de música... ...que más le gustaba a Raúl... ...pero una vez tan en inglés... ...y bueno no, no oí precisamente lo que mejor se daba a él... ...pero... claro ...pero aquel día abusó de mí... ...como sabe bueno que yo sé sé inglés... ...y hablamos de esta canción... ...expliqué y lo que contaba... ...y entonces dijo... ...coño sí pues ahora que lo dice sí... ...bueno ah, sí sí... ...y ahí cojo un poco el punto... Porque hay una canción, llámase Sometimes We Cry Algunas veces lloramos Y pues una canción que, habla de que a veces está mal eh, Cuando las cosas se nos ponen torcidas y jodides y difíciles Y nos miramos en el espejo y lo vemos todo negro Que está mal, ni siquiera, ni siquiera permitirse el lujo de pensar en, en rendirnos Que pues, Ajá. como dice la canción, pues a veces llorar Pues a veces, eh, no lo dice la canción Pero pues a veces echar algún cagamento y acordarte los muertos de alguien pero la canción lo que dice estribillo es Sometimes we live, sometimes we die Sometimes we cry Algunas veces vivimos, algunas veces morimos y algunas veces también lloramos Y son estos dos tipos también, como decía antes eh, pues dos cosas que son bueno, sim simbólicamente cercanas a, a ti y a Raúl porque Van Morrison era de Belfast de un sitio de Irlanda del Norte donde se luchó por la libertad muchos años sí. y Tom Jones era minero Don Jones era de un pueblo del sur de Gales y era minero y dejó la mina para primero para tocar con un grupín y después para hacer carrera en solitario, pero era minero, ¿eh? y bueno, claro. pues aunque y distinto, Mieres podía estar perfectamente situado en Gales del Sur también, ¿eh? también sí. también habláis la, un poco raro ahí. así que. Gracias, es parecida, seguramente. Bien, pues esta bueno. canción que Noye ya ha sido una canción en tiempos medios, quiero también dedicar la cumbre muy fuerte a Paula. Eh, y Santa, es, Santa es Olé. We Cry algunas veces lloramos porque hay que hacerlo venga, vamos para allá con ella Sometimes we don't Sometimes we give And sometimes we won't Sometimes we're strong Sometimes we're wrong Sometimes we cry Sometimes we cry Sometimes it's bad When look on gets tough Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes we don't even want to try. Sometimes we cry. Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we only Human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Bowler put me in a jacket. They put me in a jacket. Take me away. Take me away. I ain't gonna fake it. I ain't Fade. Like Johnny Ray. Not like Johnny Ray. And sometimes we live. Sometimes we live. Sometimes we die. Sometimes we die. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Sometimes we live, sometimes sometimes sometimes we die, sometimes we cry, sometimes we cry the love love sometimes we live sometimes we sometimes we die sometimes we cry give sometimes we cry the love the love Bueno, una gran música, una gran compañía y recordando a un gran amigo, ¿no? Recordando a un gran amigo, una gran persona, un gran personaje, sí. Y yo, pues escuchando esta canción, respirándome un poco más. Sometimes we cry y bueno, pues. A veces, como no va a merecer la pena llorar con una persona como como Raúl? Pero ¿eh? que hay que dejar la vida en positivo, no se no, puede no caso solamente a lamentarse. Tengo la patata 2000, ¿eh? que eh, lo sepas. ¿eh? Bueno, pues, o sea, en algunas ocasiones, y bueno. <risa> no, no, en este caso, yo buenísimo. Robert, ¿qué? Bueno, pues sí, los recuerdos estarán ahí siempre. Hombre, él lógicamente murió, pero en los que lo conocimos, pues va a quedar algo de él siempre. Yeah. Yeah. Yeah, lo bueno. Que siempre, que... siempre, siempre. siempre. Yo lo tengo muy claro, eh, yo siempre voy a tener un hueco en mi corazón para pa él porque me hizo muy mucho mejor persona. Sí señor, estoy de acuerdo. Sí, señor. Además, en la época en que conocía a Raúl, era una época un poco complicada para mí. Y pues, eh, bueno, eh, se portó maravillosamente bien siempre Y pues lo que yo un amigo, ¿eh? Nunca hay que, que, eh, que pedir cosas Siempre cuando se necesita estás ahí Y yo es lo que intentaba hacer también con él Seguro que un poco menos mmm, bien fecho que él Pero bueno, intentando estar a su altura Aunque era muy complicado en muchas cosas ¿eh? Empezando pues, por la altura física ya Robert, un abrazo muy fuerte ¿eh? bueno. Voy voy jate, que que bueno, que... Anímanos al Sporting, ¿eh? Que sí, hay que ir hasta ahí a, a dar un poco caña a los de Vallecas, aunque sean buena gente. Eh, un beso muy fuerte cuando vengas por Gijón, aunque no esté Raúl, estamos aquí sus amigos y, bueno, pues cuando quieras nos vemos. Pues nada, muchas Venga. gracias por todo. muy bien a ti, Venga, a ti, por lo contrario, un abrazo muy fuerte y seguimos en el programa. Yo me despido claro. por el momento, dejo vos ahí con, con Edu, va a seguir haciendo cosas... Muy muy guapes y con música muy buena. Un besazo a todos los que estáis escuchando y a los amigos de Raúl dos Un segundín antes de que marches. Eh, que sepáis que en, en, en breve, ya os avisaré yo desde el Furacu, eh, Juacu va a hacer un programa aquí en Radio Crash. Y lo siguiente, Joacu, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas de nada, si no hay falta que y... nada, Edu. Ya Ey. está, sobran las palabras. Vale, pues besos Te y... quiero. Exacto, yo también. <risa> <risa> I, I, I love you. <risa> Venga, eh, Raúl, un beso ahí donde estés eh, y un abrazo de esos de medianoche. Campeón, hasta luego. Bueno, Robert. Bueno. ¿qué, ¿Cómo vamos? ¿Está prestando o no te está prestando? Claro, sí está O me va, pues mira, voy a ponerte yo ahora una canción. Hoy estuve por la tarde hablando con Paula, eh, me dijo tal, no sé qué. Oye, mira, no, ya sabes que oye que la que la mujer lleve una campeona y, y bueno, no es fácil sí. la situación. Pero pídeme una canción y voy voy a ponerla para para escucharla y, y ya verás cómo nos gusta. Era una canción que gustaba Raúl. Y a ella y se es de Cened y te llama y se titula Me gustas. A ver si te gusta, Robert. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que bringo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en faleta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio.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 Lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina. Una mesa en sentido, un Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de blagas. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta. ¿no? ¿Eh? Sí, canción, sí. Pues no, es que estuve hablando por la tarde con, con Paula y me dije yo, dime unas cancioncinas y bueno, apunté aquí unas canciones aquí para pa poner. Igual llama después cuando... Bueno, como, cuando... como que nos estará escuchando, pues nada, un beso muy fuerte, Paula, y, y mucho ánimo. Y que la, y le, y que la queremos muchísimo, sí, que la es muy grande. Es una mujer con mayúsculas. Pues sí. Sí, sí. Tuvo suerte Raúl de encontrarla sí, sí, sí, sí Eso estoy yo seguro de ello Sí, Y yo también, y yo también Y la quería muchísimo, ¿eh? decía Paulita sí. Paulita, sí. decía Paulita sí. <ríe> Cariñosamente Bueno, ¿qué? ¿Cuentes alguna cosina más? ¿Alguna anécdota o algo? Hombre, pues ¿Qué te voy a contar? Lo que te apetezca La vida, pues, que larga Lo que pasa es que, hombre, anécdotas, anécdotas, tampoco, más que una anécdota, yo un poco recalcar la importancia que, que tuvo a mí, o sea, hay ciertas personas en la vida, no muchas, que te marquen, Ajá. y lógicamente el, mi hermano y una de ellas, y una de ellas, además, aunque pasáramos tiempo sin vernos pues había un vínculo especial, o sea, siendo muy distintos porque no nos parecemos en la forma de ser, en fin pero a pesar de, de ser muy distintos eh, yo con él tenía un vínculo no sé era algo que es difícil de explicar ya es como si, si sintieras lo que va a pensar y él te adivinara también lo que que no tienes falta ni de qué hablar entiendes sí solamente una mirada no y eso sucede con muy pocas personas sí sí está muy claro. pocas uh -huh. y a mí sucedíame con Raúl y yo lógicamente pues A pesar de lo que dije antes, que no nos veíamos demasiado, pero para mí el saber que estaba ahí, pues era era muy importante y ahora pues pues no está. Pero escúchame. Aunque de vez en cuando hablo con él también, ¿eh? No, no, no, pero yo te voy a decir una cosa, lo mismo que dije yo a Paula por la tarde. Eh, yo creo, yo, vamos a ver, opinión personal evidentemente, pero yo creo que la gente muere en cuerpo, no muere en espíritu, ¿eh? Y Raúl eh, siempre va a estar en nuestros corazones, pero bueno, eh, en la gente que lo conocía de verdad, que lo queríamos de verdad, yo creo que siempre va a estar con nosotros. Entonces, para mí eso no es morir, muere lo que es el cuerpo y desgraciadamente... Eh... Además tú imagínate, voy a contarte una anécdota, tú imagínate eh, la personalidad que tenía tu hermano Que tú sabes que la, lo de la enfermedad me lo contó por teléfono, que yo quede, te digo una cosa, si me pinchen anglos... sí, no sangro. Sí, no quería que nadie lo supiera. De hecho, era un tema que él, porque no quería dar pena ni sí. preocupar a nadie, en ese aspecto era muy muy reservado, pero reservado en el buen sentido, sí, ¿no? Sí, no, te entiendo. Era por, por no preocupar a nadie, o sea, era sí. un problema de él y él se lo, se lo tragaba, y bueno, claro, cuando ya era inevitable pues lógicamente las cosas no se pueden ocultar hasta el último instante, pero él en ese aspecto quería guardárselo para sí mismo y de hecho la familia también quedaron ser bastante avanzado ya el tema, pues porque él era un tema que quería mantener eh, a él a él, para no transmitirlo ya, ya, ya. de hecho, yo en todo el proceso de la enfermedad, no recuerdo ni por teléfono ni cuando lo veían personas yo no lo recuerdo quejase. sí no pero, la verdad que no se quejó ni bueno bueno no, no quería transmitir a, a nadie más ya más angustia de la de la necesaria lógicamente los que lo queríamos estábamos fastidiados y, y sabías lo que lo que lo que había pero no porque él te lo transmitiera ¿eh? él incluso procuraba de Si podía. Sí, sí, sí. Yo tengo que dar alguna vez con él, no muchas, porque, oye, quieras o no, él cuidábase al máximo, porque, oye, por eso luchó hasta el final y, y duro, y, y no transmitía absolutamente nada. Oye, una cosina, antes de que se me olvide, sí. yo tengo una canción aquí dedicada para David, para el FIU. Eh, que además eh, bajando bajando cosas por internet yo lo primero yo siempre me acordaré eh, o sea, siempre me acordaré y me quedaré con las palabras que dijiste tú al fiu cuando estábamos allí en el velatorio y toda la historia de que lo quería mucho pues yo voy a añadir una cosina más yo acuérdame cuando ya tenía ya un poquitín de confianza con Raúl que me dijo cago en día yo tenía un estudio de fotografía en casa y cuando nació mi fiu Lo paralicé todo. Dije, quité el estudio de fotografía para que el mi fiel tuviese una habitación, para que... Sí, sí, sí lo hice, sí, ¿eh? Es que, Raúl, el, el, el, una de las de cosas que, que tenía así es que era muy duro, pero muy duro, lo, lo primero, yo creo que con él mismo y, y muy duro con la gente que quería. Entonces, eh, yo las palabras que dijiste tú a David... ...tal, no sé qué... ...pues a mí la verdad que me prestaron muchísimo... ...porque me parece de quitarse el sombrero... ...y, y yo ratifico les en que Lu, Lu quería a Dolor. Yo tengo también dos hijos y, y el tener hijos es una cosa muy fuerte... ...y entonces lógicamente hay un amor muy muy especial... Y por supuesto que la persona más importante para Raúl era David. Hombre, está claro. Supuesto. Bueno, pues mira, voy a... Esta canción que apareció por aquí, eh, yo, yo precisamente un rap, pero con mensaje. Y, y dije yo, qué raro que me apareciese esto por aquí. Pues apareció porque yo voy a dedicarla a, a David. Va por ti, David. Sin fin. Esto es un atraco. Na, na, na, na, na. Yeah. Nah, nah. Me encuentro en el centro Santo Domingo, barrio Entro. adentro, dame seguimiento, poco hablo y con hechos ah, de vuestro. Nah. Más de 10 años integrado a lo correcto. Aquí se camina con respeto. Will invento. Pónganse claro, de qué van tú te deso. Porque arranco por sentimiento. U yo le voy a poner sazo. Voy a cruzar por migración. Estoy que fundo el, el, el microfone. Will 24, U rabia en acción. Correcto, colaboración. Con sin fin en la función. Quate tranquilo para que no mueras. El flaquito que hayas el... robado y de tu mente tu frustración Sonaron, no se buscaron y ahora tan Lique en división Esto es respeto los videos Para el abogado, para pa el ingeniero, para el bote y para el craquero, craquero. E -oh. E -oh. Ponte están que no lo veo, se tiraron, se guayaron ah. los frenes el dedo Tan feo, tan feo Esto es un atraco, a mano armada te cacho, te quemo, te mato Con la verdad, te robo, te ato, te secuestro como un perro te maltrato Esto es un atraco La mano armada te cacho, te quemo, te mato. Con la verdad que robo, te ato, te secuestro como un perro te maldad. En la esquina de mi casa quitaron un blink brin. La maldad, la volata, llamalo gorita Entre los pantalones Esta es una canción con compromisos mayores Lo que nos afecta no es el rap, señores Es la conciencia y la tentación a ser pecadores Mentirosos maricones, envidiosos matones Ladrones, violadores, infieles, traidores Tarde o temprano llegará el tiempo adecuado de ser liberado Pero mientras tanto ponte al canto Aún no conoces el quebranto y los llantos De gente de campo y la gente del barrio De donde salen los sicarios Raperos en su mayoría y todo tipo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 Willi 24, Rabia. Sin fin, lo correcto, en la cueva. De la resurrección de Mistey. Echen pa' acá, pa' que le lleguen al clima. Otro tipo de música, otro tipo de género. Wainer, ¿qué es lo que? Peluca, activo Burulo. Ponlo claro, Ariel el Gordo, que estamos aquí en unión. fotos Esto es puro hip-hop. Zorro, trineales Russo, Miguel Ángel, Paul, El Bordo, Ulisse, Jordano. Me quité de la resurrección de Mistake Llegale Básico en los controles La jueves estudio Le dio lo correcto Ozzy. la macota Rap por sentimiento, my brother La página, Julito Sosa, Wishblast, Free Buñalá RIP, cirujano nocturno Rap por sentimiento Willie Me quité de la resurrección de Mistake Bueno, esta dedicada para David que sé que gusta el rap. Y nada, aquí estamos, ¿eh? Porque hemos venido, ¿eh? Pues sí. <risa> bueno, Robert, oye, te digo una cosa, siempre me habló muy bien tu hermano de ti eh, y me dijo, "Cago en ti, tienes que conocerlo y tienes que conocerlo." Y bueno, al final conocite, ¿eh? Sí. Bueno, conocímonos en una situación poco mejorable, ¿no? Bueno. <risa> Pero bueno. Pasotamos eh, eh, nosotros eh, para mejorar ahora ¿no? Sí, exactamente. exactamente. <risa> ya. mismo, la Yo te lo mismo que te dijo Joaco antes. Tú, cuando vengas a Asturias, si tienes un huequín, evidentemente que tal. Pero bueno, que tú aquí ya sabes que sin problema tienes el teléfono, llames y ya sabes que eso lleve, en parte, Raúl. Sí, sí, lógicamente. No, yo claro. cuando, cuando iba a yo dejaba de llevar donde él, donde él quisiera, aparte de que siempre, en fin, siempre me llevaba a sitios que me gustaban, ¿eh? O sea, no es que, no es que él, él fuera una cosa que me... Es que, que él conocía tus gustos. Al, mundo, al contrario. Claro, él conocía tus gustos, amigo. Sí, sí, sí. sí, sí. No, él, él, él era una persona, lo que hablábamos antes, era una persona que no expresaba... Yo acuerdo una vez que estaba trabajando en las cervecerías Cormund, yo, y salí de trabajar, salía tarde, salía sobre las dos y pico de la mañana, y como me pillé de camino a casa al Savoy, pues paré a tomar una cerveza y encontré Lu, y fue la única vez que me dijo que, me dice, Edu, quiero te mucho. Estaba un poquitín contento, un poquitín, pero lo de corazón, además yo sentílo, eh. además pegó un abrazo, una más meme. Edu, cago en diez. Y que, bueno, que recordaré toda la vida, eso lo tengo claro. <risa> era... Era duro, eh, de carácter sí. en algún momento, pero con un fondo también muy, muy, muy bueno. Sí, sí, o sea, sí. En, hay veces que la dureza de carácter ya es como una... La vida te, te hace, ¿no? Porque él también pasó dificultades, entonces el carácter es en Pero él el fondo no lo perdió nunca, ¿eh? Nunca, no nunca, nunca nada no, más okay. tenía tenía las cosas muy claras él siempre me dijo Edu tú sabes lo que lle ser un, un punky con dinero pues eso fui yo un punky con dinero <risa> era era era la hostia el turmano te digo una cosa era yo aprendí muchas cosas muchos valores de él aparte de los que me habían evidentemente inculcado en casa y ya te digo que yo siempre siempre siempre lo llevaré en el corazón un huequín Yeah, de él. <risa> pues, sí, pues sí, En ese aspecto digo lo mismo. Eh. Bueno, oye Robert, que escúchame, que está va a llamarnos Paula y va, va va. Creo que tenía un escrito por ahí Raúl y, y creo que nos va a recitarlo Paula. Ah. Entonces. Eh, sí, tú escúchanos. Esto queda grabado, no te preocupes. Que ya miraré yo la manera de que te quedes con ello. Y... No, en el en el podcast luego luego lo escucho, hombre. A eso, bueno, pero bueno que, que de todas maneras como vamos a seguir los viernes con el programa, el turmanu siempre va a estar todos los viernes aquí con nosotros, ¿eh? Ojo, eh. O sea, yo yo veo yo vengo a la radio y yo parece que lo tengo al lado. No es que parezca, es que lo tengo al lado mío y entonces va a haber muchos viernes para recordarlo y para pa sentirlo muy bien bueno Robert bueno Eduardo pues oye vale, un placer de haberte conocido igualmente y nada muchas gracias por todo y seguro que a Raúl le prestó eh, y está prestando el programa seguro que sí oye estamos en contacto vale venga pues nada un abrazo venga un abrazo venga un beso bueno vamos a seguir con con el programa Y bueno, mientras llama Paula, no llama Paula, voy a poner yo para animarla un poquitín uh, a que nos llame la canción de A mis cuarenta y diez de Joaquín Sabina. A mis cuarenta y diez, cuarenta y nueve dicen que aparento, más antes que después he de enfrentarme al delicado momento de empezar a pensar en recogerme, de sentar la cabeza. de resignarme a dictar testamento perdón por la tristeza para que mis allegados condenados a un ingrato futuro no sufran lo que he sufrido he decidido no dejarles ni un duro solo derechos de amor Un siete en el corazón y un mar de dudas. A condición de que no los malvenda en el rastro mis viudas. Y cuando a mi rocío les cueza el alma y pase la varicela. Y un rojo escalofrío marque la edad del pavo. De mi Carmela tendrán un mal ejemplo, un julajón y un dartacán que les ladre, por cada beso que les regateo el fanfarrón de su padre, pero sin prisas que a las misas te requieren, nunca Muy aficionado que el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado que el cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo Hago más muerto que vivo Pero dormir el sueño eterno en su cama Me parece excesivo Y eso que nunca he renunciado a buscar En unos labios abiertos Dicen que hay besos de esos que te los dan Y resucitan a un muerto. Y si a mi tumba os acercáis de visita el día de mi cumpleaños. Si no os atiendo, esperadme en la salita hasta que vuelva del baño. ¿A quién le puede importar después de muerto? Que uno tenga sus vicios El día del juicio final Puede que Dios sea mi abogado de oficio Pero sin prisas Que a las misas de requiem Nunca fui aficionado El traje de madera que estrenaré No está siquiera plantado, el cura que ha de darme la extrema unción, no es todavía por aquello, que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo, pero sin risas, ya las mesas de requiero nunca fui aficionado, que el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado, que el párroco que escuche mi confesión no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo, pero sin prisas, que a las misas de Requiem nunca fui aficionado, que el traje de madera que estrenaré no está siquiera probado. Barroco que escuche mi confesión Muy buenas noches Tenemos a alguien al teléfono, ¿no? Edu Muy buenas noches, guapa ¿Qué tal? Muy buenas tardes todavía Bueno, no tardes Lo que pasa es que aquí como estoy un poco en oscures Para mí son noches ya ¿Qué tal, guapa? No, no, pues, pues todavía son tardes Bueno Dime Una pena que no me haya tenido fuerzas para estar ahí contigo porque me apetecía muchísimo y lo sabes. Sí, lo sé. Pero bueno, estoy. Claro que estás. Sí, o, sí, o no estás aquí ahora mismo. A, a llamar, pero pero bueno, pero aquí estamos. O me va. Parece mentira, aquí ¿eh? Estamos, decía, o me va. <risa> <Aquí> eh, Paulita, <risa> ¿eh? Decía, ¿eh? Acuérdate que te llamaba Paulita. <risa> Paulita. yo soy su Paulita. No, nadie más se lo en mi vida llamar Paulita. <risa> Sí, sí. Así que, que aquí está Paulita Bueno, pues cuéntanos Paulita A ver, dime Bueno, pues eh, que me está emocionando muchísimo El programa que estás haciendo Que que, que me está Me estoy casi arrepintiendo de no haber ido pero no, no, no te arrepientas nunca de nada, cariño Ya, ya lo sé Yo creo que No tardando sin prometer nada eh, Estaré ahí contigo Y, y haremos cosas guapas eh. Eso también lo sé Claro que, sí. claro que sí, claro que sí. Y mira, lo primero que se me viene a la cabeza, porque como estuve escuchando todo el programa, sí. me acuerdo al principio cuando hablaba a Suaku y Roberto. Uh -huh. que por cierto, Roberto, un beso gigante, XXL. <risa> sí, bueno, a Suaku también, pero sobre todo a mi cuñado Roberto, porque lo sé, lo sé. es un verdadero amor. Sí. A Leni también, por Dios. O oh me va, no la nos vamos a olvidar de Leni, ¿eh? Mucho, y sé que lo está pasando muy mal y bueno, todos estamos pasando momentos delicados, ¿no? Pero a lo que iba eh, antes, eh, recordando lo del cuadro aquel del gallo que hablaban antes Sí, sí eh, Voy a hacer resasta porque soy muy... <risa> <risa> Puntillosa, ¿no? Hombre o Me va <risa> Ese cuadro está en la... sigue estando en la cocina de Raúl Y sí. por detrás pone Kazuku, los gallos nunca mueren Ajá Exactamente, es eso la frase que pone. Ole. Aquí bueno, eh, aquí en la casa de Gijón, ¿no? Estás hablando, sí, ¿no? Sí, aquí vale, la vale. Gijón, sí, sí, claro. sí. es que además eh, bueno, sé que por ejemplo tú y algunos más eh, sabéis que habíamos grabado un pequeño vídeo, ¿no? De, sí, sí, lo sé, lo sé. Para este proyecto de Save de ¿Eh? de Spain a Day. Ajá. Y hay una parte del vídeo en la que precisamente él me dice enfoca enfoca aquí. Mira este cuadro Yo siempre estaba cansada de ver ese cuadro El gallo, ¿no? Pero le da la vuelta Y efectivamente eh, no, no recuerdo quién lo había escrito Pero pone Kazuku Los gallos nunca mueren Ole. Y entonces me hizo mucha gracia el recordarlo antes eh, Cuando lo hablaban Que, que me prestó mucho, ¿no? Pero no está en el salón ni ponía nada de lo que decían ellos Así que puntualizo Ahí está, bien puntualizado, ahí está la niña Ahí estamos Claro que sí ¿Y qué más nos cuentes? A ver, cuéntanos algo más Pues mira, tenía muchas ganas de... A ver, eh, acaba de sonar de ese tema de Sabina Que es un tema precioso Muy triste Y me da pena No haberme dado cuenta de esta tarde Cuando hemos hablado sí Porque bueno, fueron demasiadas cosas En poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo haremos en otro programa Seguro que sí Raúl, Yo estaba sentada en una acera Uh -huh. Un poco perjudicada, vamos a decirlo. Pero... <risa> sí, ¿por qué no? Las luces de la noche que nos confunden. Como decía Raúl, como dice, perdón, porque a mí me, me jode mucho hablando claro, sí. hablando en pasado. Perfecto. Eh... Te entiendo perfectamente. Sí, eh... vaya, me acaba de irle... Lo, ¿Lo que estaba sentada? ¿Estaba sentada? No, creo y... que como, como dice Raúl, eh... bueno, en fin, yo estaba sentada... En un bordillo Y además a las 6 de la tarde O 7 de la tarde Tampoco te crees que era eh, Tal, ¿no? Un y bermutorero a, de esos, a, ¿no? A, tararear, eh, o a cantar eh, el tema de Macarra, de ceñido pantalón Y él me continuó el tema Y yo decía Es que no me acuerdo de cómo acaba Igual, bueno, que, que ese es realmente nuestro tema, ¿no? Sí Así que lo pondremos en el próximo programa Oh, me va Eso es lo mismo que comentaba yo a Roberto Raúl va a estar todos los programas aquí con nosotros Por Hombre. Es que no, no, yo lo sé, yo lo sé Y tú lo sabes sí. está, está. Cuéntanos alguna anécdota más oh. No, lo que, lo que quería Leeros eh, Bueno, para ti, para mí Para, la, para los, los que nos estén escuchando ¿no? Sí eh, Raúl había escrito Hace tiempo pues, Un pequeño No sé cómo llamarlo Bueno Había escrito algo que, sí. que quiso en su día mandárselo a, a Sabina. No sí. sé si al final, no me quedó muy claro, si llegó a enviárselo, si no. Ajá. Pero me apetece leerlo. Pues... Y además, como lo tengo leído tantas veces con su, con su entonación, ¿no? Así dale. Ahí va, ¿Vale? Dale, dale. Eres la canción que suena como Sordina mientras yo vivo. Eres la excusa de escribirte, Alejandrinos. ¿Por qué no Joaquín no Sabinos? De ti nada aprendí, me caes bien en la distancia. Espero no seas un bien queda y verte alguna vez en mi farmacia. Psicólogo de altavoz, grande elocuente, fondo de credo de cocina. Creo que estoy últimamente pasando de alguna raya de salina. Desde Gijón, con mi alma bohemia, pensuí en mis rincones, hago garpachas con mi alma y no me toque, los es cojo. <risa> <risa> o me va o me va y el que seguirá siendo siempre grande grande grande. <ríe> grande, grande, grande yo me acuerdo mira voy a contarte yo una anécdota Oye, eh, una dime la dime, antena? dime. Eh, hay alguna razón por qué te oiga tan bajito eh, pues no me escuchas vale, mejor ahora adelante. bueno <ríe> me, esc mejor algún... me escuchas ya mejor Bueno, eh, voy a contar la anécdota de cómo en, cómo empezó el furaco indiscreto. Yo a Raúl, sabes que me lo presentó a Raúl, presentómelo un Larry. Larry. En el Saboy Viejo. Entonces yo yo conocía a Larry del Saboy Viejo y, y Pitos Flautes y un día apareció Raúl por ahí y presentómelo. Y bueno, nada, la verdad que hablamos cuatro palabras, eh, tampoco hablamos mucho, yo marché para casa, el no sé si marchó para casa o para otro lado, yo marché para otro lado. Bueno, conclusión eh, Pasó una semana o así Y volví a verlo y empezamos a charlar Y empezamos a coger ya un poquitín de esto de tertulia De por la noche, de charlar, de hablar de unas cosas y otras Y entonces Él contábame que él había estado En Radio Crash cuando estaba encima de Villa Sí, exactamente En, en Honesto Batalón Ahí está que hacían un tema de un, un, un tema de una revista por la mañana, que eran no sé cuántos horas, entre unos cuantos. Y resulta que, bueno, contómelo un día, volví a verlo a la semana, volvió a contarme otra vez lo de la radio, y decía que tenía el teléfono de Faloc a ver cuándo... Y a mí empezó a picarme ahí el, el, el, la Pero curiosidad. Sentido, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Es decir Y un día dije yo, venga, llámalo. Bueno, no sé qué. Yo escúchame. Ah, ya sabes que los del que somos, somos, somos torcidos. O sea, torcidos en el no sentido es, no de es que, de que somos, de que somos un poco cabezones, ¿no? Y dice, oye, dijisteme esto, pues venga, llámalo. Oye, ya que y así empezó el indiscreto. <risa> Una noche, como decía él, nos vemos en los bares, ¿no? <risa> pues nos vimos en los bares y de ahí salió este programín. bueno, no, sí, más... veces que, que, que gracias a ti había vuelto a la radio, porque sí es que es cierto que aparte de lo de Ernesto Batalón eh, anteriormente ya no recuerdo en qué años eh, había tenido también un, un taller de, de, de radio en, en la calzada en... Si sí, algo me había comentado él, sí, sí, sí, claro. sí, sí. <risas> Entonces, bueno pues eh, yo pensé que el cura un discreto que había sido mm, No, no, fuimos los dos. Ni, ni Edu, ni Raúl, ni... Pues, fuimos los dos? Aquí la patata, los dos. ¡Oh, eh, me va! Que está muy bien <ríe> estos, eh, eh escúchame, y cabezas. ahora estás tú metida, ¿eh? Ojo. Ya cuando puedas, lo que tú comentaste antes, yo ya sabes que en ese sentido yo me gusta respetar al 100%, pero tú ya formas parte del fraco indiscreto, ¿eh? Bueno, eso, bueno. eso que te quede claro. Evidentemente cuando tú puedas y, y quieras, pero que tú formas parte ya del foro con discreto, eso está clarísimo, ¿eh? eso te lo clarísimo. <risa> bueno, voy ponete voy ponerte, perdona que te corte. Voy ponerte una canción rapidina de Manu Chao que fue cuando yo volví, cuando yo me enteré que Raúl tenía cáncer, que me lo contó, que quedé con, que quedé precisamente con él, que fue cuando te conocí yo a ti en la siderería Tony. Ahí está. Pues dije yo, coño, pues voy a volver a la radio a ver si hay manera de, oye, aunque sea, animarlo un poquitín. Pues mira, esto fue lo que puse yo de cabecera. damos por por ti por él y por toda la gente que va de cara eh Paula vaya que sí cómo oh, me va <ríe> es un tema que siempre me, me encantó es un es un eh, no sé la, la la letra es es no sé tiene una poesía este a mí Manu Chao tiene unas letras eh, que me flipan me flipan sí, muchísimo sí sí sí, sí. En eso, el tema eso Antes hablasteis algo del tema de, de hablar en inglés, o sea, de los temas en inglés sí Yo soy mucho de escuchar música en inglés y, y, y él me llevó a su terreno totalmente sí. Cosa que a veces me jodía <risa> Voy a decirlo, ¿no? Porque decía yo, joder, pero bueno o sea, Pero tú entiendes lo que escuchas Y yo, bueno, a veces sí, pues hay que entenderlo y tal Y me metió mucho con la música en castellano y y conocí muchas cosas como Cenet que pusiste antes que toda vez con mucho. Ahora te voy a poner una, ahora te voy a poner ah, una que tengo aquí, Guardadina antes, antes de que se me olvide, no, antes de que se pueda terminar el programa o o, o lo que sea, quiero decir algo importante de algo, alguien que me está escuchando que me importa mucho, que es mi cuñada Adela, que está en Madrid, sí. que es la pareja de mi hermano Rafa, que como todos sabéis falleció hace un pocos días. La quiero muchísimo. Ole. Feliz, para, para me estás escuchando, te mando un beso enorme, nos vamos a ver el domingo, cariño. Y, y bueno, no voy a dedicarle a hoy un tema porque no lo tengo apropiado, pero lo haremos en otro programa seguro. ¿Vale? Escúchame una cosa, a, aquí en el Furaco todo ya apropiado. Acuérdate lo que decía Raúl. Oye, di lo que te dé la gana. Acuérdate cuando Yo, vino Manu Manu Velasco. Manu Velasco. Hay que traerlo otra vez, ¿eh? Oh, me va. Te digo una cosa. Es un tipo que se da se a da querer, ¿eh? Se da a querer mucho, ¿eh? Mucho. Es un amor de personas. Son de esas pocas personas que merecen la pena en la vida. Mira, recuerdo, eh, no exactamente las palabras, pero tengo un, un vídeo privado, por supuesto, de Raúl, del de día que grabamos en el PES cuando ya eran las tantas de la mañana, sí. de los últimos días que, que, que Raúl tenía todavía... Y Algo de energía, ¿no? Tenía mucho todavía que, que, que dar y estábamos en un, en un local y me dice, él, ¿sabes lo que me jode? Dice, <risa> que, que se muera gente importante, que valga la pena, como Saramago, bueno, recito tres o cuatro nombres que ahora mismo no recuerdo, la verdad. Sí. Y, es el, y que quede gente que no merece la pena. O sea, lo que tú hablabas antes era un tipo era no, es un tipo muy íntegro, muy con mucha solidez, o sea, muy que, auténtico, ¿no? Sería sí. sí. Que mira que tenemos ya un montones de cabreos y de cosas, pero que que de todo ello sacabas cosas buenas. Sí, seguro. ¿Sabes? Sí, o sí. Sea, sí. Es, Alguien con una integridad que a mí me aportó muchísimo y, y creo que fue mutuo porque, bueno, pues... Y, y nos sigue eh, aportando, ¿eh? Tener un par de huevos, como hablaba él, decía, Paulita, <risa> sácalos de ahí, que los tienes. Claro que y los y tienes. Yo pues eh, intentar también un poco eh, darle esa parte de... de, de, de De dulzura, de tranquilidad, que no es que no la tuviera, pero bueno, pues os, todos sabemos cómo es Raúl, ¿no? De... Sí, de arisco, ¿eh? Era como un gato, ¿no? Arisco, no, pero, pero conseguí suavizar a a manzar a la fiera. Al león, ¿no? Bueno, voy a ponerte una de decena, no, no, que te va a no, gustar. No, no. Tu amor es tanto, ¿vale? Sí. Venga, dale. <risa> Tí, por quererme para siempre, por dejarme que te rece, por ponerme tan contento, por ti, por colarte sin billete, por haberme dado fuego, por saber romper el hielo. Eres tú mi buena suerte, mis cuatro reinas, eres tú todas mis fiebres letra Tu amor es tanto que nunca reta que no hace trantos que calle tuena, que sopla velas y cumpleaños tu amor es tanto que nunca reta que no hace trantos que calle tuena, que sopla velas y cumple años te por mi fiesta por haberte puesto a ti por, por ti por querer que yo te quiera por haber bailado conmigo como bailan los amigos Eres tú mi buena suerte mis cuatro reinas eres tú todas mis fiebres Mi propia letra Tu amor es tanto, Que nunca reta que no hace tratos que call truena que sopla velas y cumpleas tu amor es tanto que nunca reta que no hace tratos que call truena, que sopla velas y cumpleaños Oye, yo siempre siempre Recuerdo que él, él siempre Decía, Joder, es que yo sin la Música no puedo vivir sí, ¿Eh? sí, sí. Y después era un desordenado Porque yo acuerdo de ir a, a, a casa y, y en, suave, Era un <risa> Era eso, era por decirlo suave Ahí cocinando. cocinando. que le encantaba, ¿eh? Hombre, hombre, qué maravilla. Sí, señor, sí, señor. La cierto, te debo una, a ti unos cuantos la que aprendí a hacer gracias a él. Olé, mira, oye, pues eso, ejemplo, eso, mira. eso hay que catarlo, seguro. Hombre, hombre, por bueno, oye, estamos echando un rato que te mueres, ¿eh? O sea, prisa no tenemos porque aquí no viene nadie y, y yo voy a seguir, hay canciones aquí Tengo Tati ahí Hasta el tiempo que tú estimes oportuno ¿Y no te van a echar ahí? No, no, no, es que al parecer No vino Stefan y no tenía nadie Porque al parecer hay un programa de radio Ahora de 6 a 7 Pero llegué, no estaba nadie Y ahora Stefan no apareció Llamó Llamó la abuela de Stefan a las a la, estaba yo preparando el tema de las canciones y llamó la abuela y Estefan está ahí dije yo no mira yo acabo de llegar no cuando venga que me llame pero no apareció o sea no no apareció la el, el, el Estefan entonces no yo vamos a ver yo aquí como yo estoy a gusto hay música estoy escuchándote a ti y, y tenemos a Raúl con nosotros pues supuesto, yo no tengo prisa ninguna que los que nos están escuchando como decía Raúl si alguno si alguno nos escucha decía él, <ríe> Pueden llamar y decir lo mal que lo estamos haciendo bueno y, y, y a nosotros que, que, que, que pasamos 33 ¿eh? bueno escúchame vamos a ver ahora mmm, te cuento lo que tengo por aquí de música a ver lo que te apetece vale no, tengo no, los te lo a los espin dime <ríe> dime la o me va a salir juntos Ajá. Eh, me regaló un, un, una edición especial de la cabra mecánica Ajá. que le encantaba y precisamente el tema de Terribles 80 mira precisamente tema, lo tengo por aquí claro mmm, lo escuchamos el estuche lo escuchamos cientos de veces Ajá. en casa porque yo siempre que ponía algo mientras cocinaba algo de de blues me decía ya estás con el inglés ponme algo de <risa> y lo escuchamos <risa> lo escuchamos cientos de veces pero especialmente en un viaje que hicimos a, a Galicia que de los pocos que pudimos hacer por por, por desgracia sí que, que, que le encantaba y lo decía ponlo otra vez ¿no? y es, es, es. pues nada para adelante con Así él que, de caña. Venga, Terribles 80. Terribles 80. De nuevo rey, de bufones, restauré mi monarquía, haciendo de mi nombre un chiste soberana tontería. Puedo reír el primero y el último de cuanto acontece, y aunque resulta cómico, no, no me divierte. estrellas de mi patio hablarán como cotorras si les gusta hablarán y hablarán que doy coca si no les gusta reventarán si va no Punky funky, soy un yonky yonky y todos mis amigos tocan funky funky Terribles es 80, ¿eh? Esa, <risa> esa era. sí señor. Bueno, esa entre tantas de todo el álbum, el ¿no? Pero pero bueno, esa es media. otra vez, ¿cómo está eso de funky-funky? No, no, no, es que está, te digo una cosa, es un pedazo de tema, ¿eh? Yo no entiendo sí. mucho de música, pero mezcla ahí muy bien, ¿eh? Oye, a todo esto, el tema de venir también, y un poco egoísta por mi parte, el tema de que vengas para acá, para que me culturices un poco en el tema de la música, ¿eh? que sí, yo ando muy no, pez ¿eh? no, también. ¿eh? No, no soy egoísta nada. O sea, soy yo, sería egoísta yo también porque voy encantada. <risa> tú en los mandos y yo te llevo ahí música, lo que quiero, sin más. No, no, vamos a hacer grandes programas, ¿eh? sí, grandes claro, sí. programas. Sí. Y... Tú, tú ya sabes que a mí lo que, me, lo que peor se me da es eh, lo que tú estás haciendo, que me parece lo que hacía Raúl también estar ahí al mando de, de, del micro, ¿no? Buah, ya verás, es, si bien estoy, bien estoy bien chupado. Además, ya sabes que... ¿No viste que al principio hubo los fallos? que Era lo que decía él, decía, son los fallos del directo. Sí, es, sí, sí, el directo, ¿no? Es lo que tiene el directo. O sea, <risa> <risa> ¿Cómo es? No, no, eh, pero por música que no quede, porque si alguien me ha dejado un gran legado, aparte de un gran vacío, ha sido... Mi hermano Rafa, que lo sabéis todos, sí. mmm, fue... No todo pude, ¿oíste? A... No, pude, no pude escuchar el programa. ¿Sabes lo que me pasó? No. Me, eh, me mandaste el tema del programa del guaje, ¿no? Que hicieron sí, el especial sí, al sí, Turmano. Sí. Entonces, m, debía tener como un virus o algo el programa, de la manera que lo abrí yo, ¿eh? Ya sabes que soy un poco pez en el tema de tecnologías y se me quedó colgado el teléfono. No pude, ya, bueno, de todas maneras, como estamos en contacto, ya lo escucharé, porque eh, tengo ganas de, de que tú me enseñes un poquitín cómo era el turmano porque, bueno, porque escuché grandes maravillas de él, ¿eh? Claro, claro, hombre, desde luego pienso, Edu, que si estamos de acuerdo, eh, que supongo que sí, bueno, Seguro. no voy a... A decir una fecha porque, bueno, porque, no, porque... No, porque no, porque no. porque ¿Para qué vamos a poner fechas? Pero claro que me gustaría hacer un, un programa dedicado a él contigo. Claro, pues, hombre. Eh, hombre. Pero lo que nos queda por hacer, Paula. Lo que nos queda por hacer. Pues, hombre, oh, va. Pues, qué bien. Pues, además, mira, Raúl, es que estoy viéndolo sonrisa de oreja a oreja. Hombre, oh, va. Porque, porque es que él quería no solamente hacerlo él, sino... Mmm, Particularmente no es por nada, por mí, ¿no? Porque sabe que, sí. que soy una persona tímida. Me lo dijo, me lo dijo. Que, que me costaba, pero sabía que... Dice, tú ya verás, en dos o tres programas vas a hacer... Y bueno, y logró hasta que llegara a cantar, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo con Manu, con Manu. Con Manu Entonces es algo que no solamente lo siento, sino que lo debo y, y que él y que, que lo que quería no era por su propia satisfacción, sino al contrario, no porque yo sacara... La música que, la... que llevas dentro claro. ¿No? Hay que sacar la música que llevamos dentro La música y el carácter Y todo, él siempre luchaba mucho con, conmigo En ese sentido de Sácalo fuera, ¿no? Ahí está Check it out, que es un tema de <risa> Que me gusta mucho De John Cougar Tú vete apuntándolos todos, ¿eh? Para traerlos para acá <risa> Olé. Olé. Bueno, Olé. voy a ponerte Un tema ahora que ya verás cómo te va a gustar. Mira, claro. yo este disco fue una cosa muy rara, ¿eh? Porque yo era cuando trabajaba en el puerto en Navilés, sí. iba en el coche y escuché una canción de este disco. Es un eh, es un disco que de Extremo y Chato y tú es eh, platero y platero y yo me parece que es no, platero y tú Pla, estremo duro y las letras son de un poeta extremeño Buah, sí, y me verdad, quedé alucinado cosa. y lo compré. Fue de estas cosas que dices tú lo escuché escuché esa canción y dije yo tengo que tenerlo. Pues te voy a poner una canción que se llama Tres Puertas, ¿vale? Qué bueno. Vamos. Guay. la puerta de tres abierta. Una sola puerta. Enfrente, la montaña. Pasa la nube inmensa, toda suya, todo suyo. semi paralela y en todo el monte funerales alegres naturales de hojas muertas los cabellos terráqueos dan todos iguales al son de trompetas invisibles que vienen de los mares puerta, ¿no? Eh, no tengo muy claro de quién era el tema porque por teléfono lo escucho muy bajito, pero extremo y chati. Extremo extremo eh, y chato y tú, ¿eh? ¿Sabes a quién me estaba recordando el tema? ¿A quién? A Yone Penicilina. ¿Sí? Sí, el tema de a ver, lo oigo muy bajito por el teléfono. Sí, y, sí, sí. Pero sí, tiene cierto paralelismo así de la voz. Eh, Oye, vaya programón que hicimos aquella vez, ¿eh? Muy buena gente, ¿eh? Muy buena gente, que seguro... Bueno, seguro no, mentira, no nos estará escuchando ni Dios. <ríe> bueno, oye, estamos escuchándonos tú a mí y yo a ti y, y Raúl a nosotros, y nosotros a Raúl, o sea que... No, escuchando mi cuñada Adela, que la quiero un montón. Olé. También sé que nos está escuchando una, una de mis mejores amigas, Lorena, que te mando un beso muy gordo, cariño, que luego hablamos por delito. ¿verdad? o me va Roberto estará por ahí todavía escuchándonos segurísimo también David no sé por qué me da que los cascos aseguran que tengan que trabajar seguramente que lo esté impuestos por ahí <risa> Leni a lo mejor igual conectó no conectó sí, no, depende claro, perdón, mía, claro hay hay mucha gente hay mucha gente mucha gente también. y Falo a lo mejor yo qué sé porque Falo comenté lo lo que pasa es que tenía un tema de que no, no pudo venir, porque hablé con Falo también pa, pa oye, para que, como sé que tenían amistad Raúl y él, para que viniese y tal, dijo, Edu, estoy comprometido y tal, y yo no pasa nada, ya hay más programas y hay más historias. Sí. Falo seguro que anda un poquitín pero bueno, yo principalmente pienso en la familia, tanto de sangre como no de sangre, ¿sabes? ¿Cómo oh, me va? Que, que sé que están ahí escuchándonos. O sufriéndonos. No, no, para nada, sufriéndonos que va, todo lo contrario, están ahí disfrutando con nosotros. Bueno, seguimos con música Venga. en español, evidentemente. Ya que me dijiste eso, ya me voy a lanzar yo porque tengo aquí unos cuantes. Vamos a poner una de cortato, oh, que sé yo que no, gustaba pero me, a Raúl. La cultura. Exámenes son, el final que dedican su propia vida. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! ¡Tendré que tomarme una anfetamina! Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Pevilla, viejo cerdo, me vamos a entromparlos. Los han estado jodiendo vivos durante muchos años. Pevilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Uno cree que aprender es importante se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años, uno se pasa años y años con la nariz metida entre los libros mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla viejo cerdo, vamos a tromparnos! nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla viejo cerdo, nos vamos a trompar! que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Esos maravillosos 80, ¿no? <risa> Dime, dime. En el anterior cumpleaños de, de Raúl, sí. el 15 de abril pasado, eh, le regalé precisamente un, un libro, eh, bueno, yo es que soy tan mala para contar cosas. Bueno, pero tú cuéntales a tu manera, tú pero déjate no, de, de, la, de historias. Historia de de corta tú, en, en, en estos años, de, de reivindicación... Eh, Es que son letras, eh, son letras que llevan un mensaje implícito impresionante, ¿eh? Sí. La verdad es que a mí particularmente este tipo de música no, no es precisamente que me llene. De hecho, de hecho ahí tocábamos, ¿no? Sí. Eh, más melódica, más tal y era un punky. De hecho yo si aprecio esto, un no, no, es punky, nena. <risa> Pero, Era lo que comentaba yo antes que le, le decía... Edu, dice, dice una vez... Edu, dice... ¿Tú sabes lo que ye? ¿Un punky con dinero? Pues yo fui un punky que tenía pasta. Oye, oye. Y Eey, te digo una cosa, es una puta gozada. No, no, era lo que hablábamos. El, el, eh... Yo aprendí... Y, bueno, y sigo aprendiendo muchísimo de, de, de él. De, de la forma de ser. El vídeo que me manda hasta aquella vez del que comentabas antes, ese eh, en el que hay dos clases de personas, ¿no? Las que merecen la pena sí. y las que no la merecen, ¿no? Sí, exactamente, sí. <risa> exactamente. Bueno, pues mira, tengo por aquí barricada y ya vamos a cerrar. Vale, cerramos con otra concencina mmm, que... Sí, hombre, eh, no, Dime. Sé, eh, a ver, creo, creo, creo que no escuché los primeros de programa porque hubo algún fallo por ahí ¿qué te falta? a ver, que ponemos lo que haga falta no, no, no, sabes que estaba pensando que Raúl siempre cerraba el programa con con, con un tema de Rosendo sí, hay un tema de Rosendo por aquí ah, pero, sí, entonces, pero entonces vamos a alargar un poquitín más porque quiero poner un par de temas más vamos a acabar con Rosendo no vamos a acabar con Rosendo que encima creo que es un homenaje que le hacen a Rosendo Pero mira, vamos a poner uno, ya por, por seguir con la estela de cortato, vamos a poner uno de la polla, de la polla récords, bueno, bueno. ¿vale? Eso es muy, muy, muy <risa> Pues vamos allá. Vamos. Oveja negra. <risa> Hacerle fotos, tomar en las huellas, mirarle bien los dientes... Si se resiste romperle la cabeza la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda que pase miedo entre cuatro paredes. Decirle que no moleste. Si no seres tan así, esto cambia de manos. de parece que no vado a dar un paso hacia adelante que estoy a darsi dietes que estoy viviendo y so nadie lo entiende quando el negro es un hombre es un momento para cazarlo el dark el se pone nervioso y comienza a llenar el cargador oh oh, oh, oh, oh. Él fue quien tuvo la culpa oh, oh, oh, oh. Dar sens to malas blancas, malas blancas, para la oveja negra, malas blancas, malas blancas, para la oveja negra. Oo uh, la la la. Oo la. Uh, la la la. la, la. A fotos, las huellas. Mirarle bien los dientes, si usted resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre, cuando el negro da en el banco, el banco se pone al rocabrón. So got it. Perdona, perdona, tengo a Lenny al teléfono. Oh, qué bueno. Espera, entonces ¿no me escuches o qué? Escúcheme Lenny, Lenny, ¿no me escuches nada? Sí. No la no la tengo, no la tengo, pero bueno, tengo otra de Rosendo para terminar. Bueno, no, no te preocupes, Leni, que voy a poner a Rosendo al final. No, ¿sabes lo que pasa? Que no sé, no no me escucha, no sé por qué, pero no me escucha. Bueno, eh, la conclusión que pidió Rosendo. Pero yo antes de Rosendo mmm, y antes de hacer los, los cierres, yo quiero dedicaros tanto a Leni como a ti, como a una gran amiga mía, sabes tú que es Esther, quiero dedicaros una canción y a Raúl, evidentemente, que sé yo que le encantaba a esta mujer, La Pantera Negra la llamaba La gran Tina Turner Y esa esta canción os la quiero dedicar A vosotras tres y a Raúl, evidentemente Simple The Best Va por vosotras, eh, y por Raúl. Que os lo merecéis eso y mucho más. Eso y mucho más. quiero decirte también que aparte de que, bueno, todos apreciamos y nos encanta Tina Turner, Raúl tenía también una especial cosa con Ike Turner. Bueno Ike Turner, marido de Tina. Sí. O sea que gustaba. No, no conozco. Por eso, por eso te quiero yo pa' aquí cerca para que me culturices un poco. <ríe> pues eh, ya sabes que bueno. Ya buscaremos, ya buscaremos para ampliar, no te preocupes. Ya viste que llevamos, mira, ahora mismo van dos horas y tres y tres minutos de programa y parece que empezó hace un minuto. <ríe> O me va, no, no, y las que saldrán. Bueno, guapa, pues nada, vamos a ir terminando, di lo que te lo pues, que quieras, lo que lo, lo que no, te salga del corazón lo que lo que quieras, sí, cariño. Y pues nada, de Edu, eh, siempre cuando estaba en el programa, como iba detrás de ti, <ríe> siempre me decía Raúl, bueno, Pau, ahora va tú, si tú algo, y tú siempre decías mmm, pasarlo bien el fin de semana, no sé qué tal, y ya no sabía qué decir, ¿no? En este caso sí tengo algo que decir. O me va. Que que bueno, que como decía Roberto antes, eh, bueno, a ver, estoy un poco emocionada, entonces me va a salir como me salsa, ¿no? Ahí está, y, como tiene que ser. Se nos ha ido una, eh, hablo en este caso de Raúl, sí. una gran persona, de la cual he aprendido muchísimas cosas. Uh -huh. eh, Pero tampoco se nos ha ido de todo porque yo muchos, muchas veces lo siento y siento cuando estoy floja, supuesta, de tirar para adelante, que fue una persona muy luchadora, como dijo Raúl, tuvo una vida no, nada fácil uh -huh. desde su infancia y para mí esas personas son las que me aportan un grado de, de fortaleza, valga la redundancia, ¿no? De, Sí, un, un plus, ¿no? Que él le gustaría, le gusta que estemos siguiendo los pasos que él inició uh -huh. y ahí estamos y vamos a seguir haciéndolo y, y con una sonrisa en la cara y dando caña que, que él siempre decía que está ya está viendo el lloriqueo, ¿no? Ahí está. Pues a darle caña. Oh, me va. Bueno, guapa. Pues nada, oye, un beso muy fuerte y nos vemos pronto, ¿eh? vemos muy pronto y la gente que nos esté escuchando sean pocos muchos o nadie que se jodan porque nos van a aguantar mucho tiempo vale ahí está ella <risa> <¿Vale>? <risa> un beso muy fuerte vale conozco, venga sí, chao, chao guapa chao. chao bueno pues lo prometido es deuda y vamos a terminar con lo que vamos a terminar con Rosendo y como decía Raúl o como dice Raúl Nos vemos en los bares. Rosendo.